Hola, ¿cómo se Buenos días. Bueno, queríamos conocer un poco sobre eh, Unidad Piquetera y bueno cómo se llega hoy a, a que bueno estén movilizando a, a Plaza de Mayo. Bueno, sí, mirá, eh, nosotros venimos a su tiempo ya con, con la Unidad Piquetera eh, discutiendo la necesidad de de, de de estar nuevamente en la calle, en realidad... Eh, entendiendo de la necesidad que se viene pasando la movilización que se lleva hoy a cabo eh, no es solamente con la unión piquetera sino también la estamos eh, organizando y llevando a cabo adelante con, con gremios con sindicatos con organizaciones políticas con con agrupaciones estudiantiles con centros de estudiantes va a ser una convocatoria eh, diferente la que venimos haciendo con la unión piquetera justamente para poder reclamar eh, el ajuste que se viene llevando o eh, es eh, insostenible el, el ajuste que viene llevando más como ministro de economía y como como candidato eh, a presidente, ya no se puede, ya no se aguanta más. Eh, bueno, justamente lo, lo, lo planificamos, inclusive sabiendo que eh, ayer se, se se daban los números de, de la inflación Entonces, eh, bueno, nada, un poco también tiene que ver con justamente poder denunciar todo lo que viene pasando eh, en el país, a lo largo y a lo ancho del país una convocatoria que estamos haciendo en todas las provincias eh, eh, y que bueno que tiene como respuesta justamente poder denunciar el ajuste que viene llevando eh, más en eh, nombre del FMI eh, porque eso también hay que hay que también poder eh, remarcar lo que el gobierno viene haciendo el ajuste en nombre del FMI eh, y que lo viene haciendo ya hace bastante tiempo quienes decían eh eh criera el responsable político del acuerdo con el fmi bueno el acuerdo con el fmi hoy lo está eh, llevando a cabo eh, el frente de todos Unión por la patria o como se llame mm. hoy eh, aproximadamente cuántas eh, organizaciones vienen van a van a estar acompañando a eh, esta movilización Y aproximadamente unas 30 organizaciones, bueno, entre organizaciones, sindicatos, preocupaciones eh, estudiantiles y otros estudiantes, eh, más o no, menos eh, el número de, de, de organizaciones que, que, que vienen acompañando la, la, la iniciativa de hoy. Bien, así que se, se espera, eh, decíamos, esta, esta una movilización masiva para, para esta jornada y me imagino que entre 30 organizaciones y, y diferentes espacios, eh, nada, ahí eh, encontraban eh, unidad justamente en este en estos reclamos. nos querés eh, hacer como un punteo de los principales reclamos que llevan al día de hoy? Sí, mirá, bueno, el, el primer... Eh el primer reclamo que bueno que tiene que ver justamente con con no al FMI, después nosotros venimos planteando justamente eh, la dentro de los principales de los principales ejes, de los principales reclamos tienen que ver con el aumento al al eh, salario mínimo vital y móvil, mm. que es eh, indispensable para todos los argentinos. Eh, después, bueno, tiene que ver también reclamos con eh, no el ajuste a la, a la salud, no al ajuste a la educación. Eh, después reclamos por más reivindicativos que tienen que ver con eh, la, la, la libertad política eh, en, en Argentina hay nosotros dentro de, de lo que se fue de la multisectorial que se fue conformando para esta movilización eh, muchos sindicatos que planteaban la no la no libertad por parte eh, de, de quienes son eh, afines al, al gobierno entonces mm. bueno nada digo, esos son como los principales ejes eh, que venimos llevando adelante con con con tiquitérico esta multisectorial. A eso nosotros como Libres del Sur le planteamos que tiene que haber también el congelamiento de los precios, que es una de las iniciativas que venimos llevando hace uh -huh. hace ya bastante tiempo eh, justamente para poder eh, eh, solventar, bueno, el poder llegar a fin de mes. Entonces, bueno, digo, nosotros como Líder del Sur le agregamos ese también eh, eje que para nosotros es importantísimo y que inclusive hicimos una campaña durante todo eh, el año pasado bien eh, ¿cómo, ¿Cómo evalúan este este inicio de, de jornada en cuanto a, a, a acompañamiento y para la movilización? Eh, bien, nosotros vemos eh, que, que inclusive cada vez hay más gente que se que se suma eh, a, a los reclamos, que cada vez hay más gente que, que efectivamente se acerca eh, a, a los movimientos sociales o que se acerca eh, a los a los espacios a a participar y a poder denunciar que que principalmente la plata no alcanza. Mm. Eh, nosotros, bueno, en la jornada de hoy, van a haber eh, tres entradas a Plaza de Mayo, una por Avenida de Mayo, mm. eh, y después las otras dos por las por las diagonales, por Diagonal Norte y por Diagonal Sur, eh, que bueno, la cabecera va a entrar por Avenida de Mayo, esos van a ser los, los tres accesos mm. hoy al a la Plaza de Mayo. Bien, bien y eh, en esta movilización se va a estar leyendo algún tipo de comunicado o solamente es eh, es movilización hay un documento hay un documento unificado uh -huh. que se elaboró justamente que lo elaboró la multisectorial eh, con todos los reclamos uh -huh. eh, con todos los pedidos que venimos haciendo y bueno con todas las adhesiones de las eh, de las de las agrupaciones y de los espacios que, que adhieren, que tal vez no participen, pero pero sí adhieren eh, al reclamo que venimos haciendo. Bien, bien. Eh, Juan, ¿te parece que bueno, sigamos en contacto y, y bueno, y ah, y sin duda desde aquí desde Latinco acompañando y saben que bueno, los micrófonos eh, están siempre abiertos y a, a disposición para cualquier tipo de reclamo y de de denuncia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el, por el espacio e invitamos a todos los que los que nos están escuchando, a que quien quiera sumarse pueda hacerlo eh, eh, sin ningún problema. Así Perfecto. que, bueno, muchísimas gracias por, por por el espacio. No, por favor, te mando un abrazo grande. Un abrazo.